Vamos a hablar hoy en la columna, mucho se habló de todos los eventos que sucedieron en, en la histórica, eh, el histórico evento que hace la sociedad rural cada año, en bueno justamente es en, en la rural eh, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, eh, por un lado la actividad que hicieron los veganes, eh, Eh, hace ya dos semanas eh, que fue fueron duramente golpeados por los eh, los productores eh, asociados a la sociedad rural o sea eh, fueron re, eh, corridos con rebenques y con caballos eh, pero bueno también el pasado domingo Eh, se hizo una, una o sea no se hizo una actividad una intervención como tal con personas como les veganes pero sí una una intervención eh, por parte de Greenpeace denunciando los desmontes ilegales que se vienen sucediendo eh, en el país y bueno esto esto otra colación hablar de, de multi, la multiplicidad de, de causas que confluyen en el avance de los desmontes Argentina está entre los 10 países que más desmontan Chaco como una de las provincias emblema de avance en los desmontes pero en Argentina, por ejemplo, tenemos una ley de bosques sancionada hace alrededor de 11 años, en el año 2008, que es lo que plantea la ley de bosques, es una ley de protección mínima de bosques nativos, los bosques nativos tienen, o sea, otorgan numerosos servicios ambientales, o sea, porque son por un lado, eh, áreas de infiltración del agua eh, o sea, la, el agua de lluvia infiltra en, en los bosques nativos eh, y de esta forma se, pre se previenen de eh, múltiples eh, eh, anegaciones eh, producto de eh, el, el, la protección de los bosques digo y Bueno, además de ayudar a limpiar el aire, ayudar a limpiar el agua, o sea, un bosque nativo no no, no es solo eh, el aporte que brinda en términos de que lindo un bosque nativo, sino del aporte real en términos ambientales que, que brinda. Eh, si bien esta ley lo que preveía es que provincialmente se, se realizaran relevamientos de bosques nativos en cada una de las provincias, valga la redundancia, eh, lo, los... Lo, el avance de estos relevamientos fue duramente cuestionado por ejemplo en la provincia de buenos aires eh, lo que lo que se generó fue eh, relevamientos eh, realizados en tiempo récord y no con las con la seriedad que amerita ¿no? con, con la cantidad de, de estudios que amerita la presencia de un bosque nativo eh, por lo cual el eh, eh, bosque o sectores áreas que antes estaban categorizadas como rojas que es el, el, las áreas que que, que tienen que tener mayor protección O sea, áreas por sobre las que no puede haber Ningún tipo de avance Fueron categorizadas como amarillas eh, Que las amarillas lo que pre, lo que permiten Son algún tipo de avances Como ecoturismo, cosas eh, de ese estilo eh, y, eh, O directamente pasaron a ser zonas verdes O sea, eh, esta ley Las zonas verdes es destru eh, destru claro. Permite destruir la zona verde realmente Claro, ya. es, ah, es como bien. el avance Es como el avance por acá se puede, claro. eh, entonces de esta forma eh, una ley que preveía proteger los bosques nativos finalmente en realidad terminó siendo en muchos casos contraproducente, no en todas las provincias se dio eh, de similar forma, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires que es el caso que más conocemos por eh, estar en plazades, en, en la provincia de Buenos Aires eh, se dio de esta de esta forma eh, numerosos investigadores eh, investigadoras eh, y bueno, personas involucradas en, en el estudio de, de de bosques nativos en el, los estudios forestales eh, dijeron que eh, había que hacer estudios por ejemplo de la cantidad de, de circunferencias que tiene un árbol eh, cuánto mide un árbol la, las copas eh, y que la, los bosques se hacían en un día o sea que no no, no era la no, no era no, no hay una capacidad real de hacer un, un relevamiento como como debía hacerlo por eso la, la ley de bosques en realidad no la de ley de bosque porque la ley de bosque plantea la protección sino de y eh, la, la los relevamientos bueno fueron duramente cuestionados la eh, y se se planteó bueno la, la, la realización de nuevos relevamientos, pero en muchos casos como en el caso de la provincia de Buenos Aires no fueron eh, no fueron revisados este estos relevamientos. Eso es uno de los de los factores que ayuda al avance sobre bosques nativos. El otro eh, y más famoso es el corrimiento de la frontera agraria, eh, la, la soja avanzado sobre bosques nativos, e inclusive eh, hace algunos años recordamos a Cristina celebrando un una un evento transgénico que se había realizado en una universidad eh, pública nacional del país En la Universidad eh, del, del Litoral, si no me equivoco eh, de, el, el equipo de comandado por la doctora Raquel Cham eh, que había, hab, eh, Lo que había de, había llegado es a generar un evento transgénico eh, Que sea resistente a cualquier situación de estrés hídrico O sea, no solo inundación, sino también situaciones de sequía Entonces que planteaba esto, bueno, eso puede avanzar por ese, o por sobre territorios como Medales Eh, o por sobre territorios más secos eh, y, y hemos visto cómo ha ido avanzando hacia sectores como Chaco eh, que bueno, eh, Chaco la provincia eh, que ha sido más desmontada de Argentina, Chaco y Salta eh, pero bueno, este esta clase de desarrollos eh, transgénicos ha permitido continuar avanzando sobre los bosques nativos en este caso greenpeace lo que denuncia es que hoy por hoy también la ganadería está avanzando la ganadería destinada a exportación o sea la carne eh, que se exporta, esos esos cortes que solo vemos en la televisión y que, como vivo so, acá y nunca comienzo. Están en las recetas que vemos por Facebook, pero claro. que no las conseguimos en la carnicería claro. de barrio. La otra vez he escuchado cuando vino Trump a la Argentina que le habían hecho un corte de carne que era eh, Cobo o algo así, eh, que valía miles y miles de dólares eh, el kilo y es un corte de carne que es argentino, pero claramente ya no se consume claro no sabemos que existe debe ser una delicia no sabemos que existe eh, pero bueno es, es, es ese tipo de carne destinada al sector que lo puede pagar a los sectores eh, de élite que lo pueden pagar y bueno el avance por sobre sobre estos estos bosques nativos está vinculado y por hoy a la ganadería eh, y a la ganadería sobre todo para exportación sí que es algo que digo que está bueno eh, como se introduce el tema, me parece, en esta intervención, que primero es increíble cómo flaqueó la seguridad de, de toda la rural, ¿no? como para que El instalen, video es increíble. Como, como para que instalen esos eh, carteles tan llamativos, pero esto, ¿no? Como que uno piensa en la cuestión de los desmontes y naturalmente piensa en bueno la industria maderera, la industria papelera, no pensaba en eh, la ganadería, Eh, como un factor de desmonte y está bueno como poner que es todo un sistema en verdad que funciona sí. con la misma lógica sí porque justamente lo que plantean desde muchos sectores es bueno el bosque nativo no tiene no no estaría En términos, digo, capitalistas Por decirlo de algún modo, capitalistas Y muy ligadas al extractivismo No genera económicamente eh, un rédito En cambio, estas actividades se supone que sí Que en realidad los genera para un determinado sector Que puede acceder a eh, eso Eh... Pero pero bueno, la, eh, por ejemplo, en, en el sur del país eh, es otro otro sector el que de, realiza eh, no desmontes como tales, pero sí, por ejemplo, hay leyes en provincias como la provincia de Ru Chubuto, Río Negro, que plantean de que, bueno, sobre bosques nativos no puede haber avances de desprendimientos inmobiliarios, pero si se quema, así Entonces, de la noche a la mañana se queman, quemados. claro. Entonces, es en ese caso, claramente, la industria inmobiliaria, la industria inmobiliaria, que avanza generando desmonte pero bueno, en este caso eh, y a colación del evento que se estaba haciendo la sociedad rural eh, Greenpeace decidió denunciar Eh, a lo, los desmontes que se están realizando producto de la ganadería aprovechando también eh, la prensa que, que obtuvo todo este evento en torno a, a la represión a los veganes eh, así que bueno, estuvimos entrevistando hicimos le hicimos una pequeña entrevista a Hernán Ciardini, él es eh, el, el director de la, de la campaña de bosques de Greenpeace eh, así como también integrante de la Asociación Ecologista Piuqué de Bariloche, así que, si te parece vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Me parece. La actividad que se realizó en la exposición ganadera de la sociedad rural tenía como objetivo lanzar eh, nuestro informe que se llama El sacrificio de los bosques del Gran Chaco, en el cual damos cuenta de cómo la ganadería intensiva viene avanzando de manera galopante en el norte de, de la Argentina, en la región chaqueña, Eh, sobre todo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa Donde se viene deforestando muchísimo en los últimos 30 años Argentina ha perdido ya 8 millones de hectáreas de bosques eh, Que es una superficie similar a la de una provincia entera como Formosa o Entre Ríos O, lo, o a la de dos países como eh, sumados Bélgica y Holanda Esa superficie de 8 millones de hectáreas las perdió desde 1990 a 2017, según datos oficiales, y en gran medida se perdieron los primeros años por soja, por el avance de la soja, y en los últimos años por el avance de la ganadería. Incluso en los últimos 5 años se deforestan unas 100.000 hectáreas anuales por ganadería intensiva y unas 50.000 hectáreas por agricultura, en su mayoría soja. Gran parte de los frigoríficos que están generando deforestación en el norte del país y los grandes productores destinan la carne fundamentalmente a la exportación a europa e israel eh, mercados de alemania de holanda de italia e eh, compran el famoso bilfi argentino eh, terminan en los supermercados pero a costa en muchos casos de la destrucción de nuestros últimos bosques nativos eh, esto está poniendo en riesgo no sólo los bosques y la y la cuestión climática eh, sino también eh, el hogar de los últimos 20 yaguaretés se estiman que solamente quedan aproximadamente 20 20 yaguaretés en la región chaqueña y la fragmentación y la degradación de esos bosques y por supuesto la deforestación este pone en serio riesgo que la supervivencia de esta especie. escuchamos a Hernán Giardini él es eh, el director de la campaña de bosques de, de Viní Pisa, integrante de, de la Asociación Ecologista Piuque de Bariloche eh, bueno, eh, producto de este de esta intervención que se dio en la sociedad rural justamente el gobierno, no, no la sociedad rural, eh, es quien bueno, eh, aunque claramente está muy emparentado tiene, tienen bastantes intereses en común me y, parece eh, tienen intereses y tienen personas en común esto de la, la llamada puerta giratoria de, de personas que integran el sector privado que pasan al estado bueno es eh, un emblema de ello eh, el ministro el actual secretario de agroindustria Luis Miguel echevere que fue presidente de la sociedad rural y que obviamente el gobierno eh, no, no sorprende esta denuncia penal contra Greenpeace cuando eh, el, por ejemplo el gobierno nacional eh, el presidente eh, ha salido a hablar de, de la o sea decir que la medida cautelar que que se consiguió en entre ríos de que impide fumigar a 3000 metros por vía aérea y a 1.000 metros por vía terrestre las escuelas Rurales eh, es una medida irresponsable o sea el, el presidente claramente piensa de que la prohibición de fumigar a les pibes de las escuelas Rurales es una medida irresponsable o sea que hay que fumigar a les pibes eso es lo que piensa esa Capaz que piensa que también no se sé, le saca los piojos <risa> claro. algo no sé qué piensa Eh, sí, o oh, bueno, claramente o no les no en, no, en esas no, escuelas, así claro, no, no, no importa, no, no les interesa para nada la vida esos, la vida de esos pibes. Claro, eh, pero bueno, eh, el anunciaron de que, que se iba a denunciar a, penalmente a Greenpeace, finalmente se hizo eh, claramente como hablábamos en en, en, el, en el corte, por si la humo eh esto eh, Greenpeace puede hacerlo, obviamente a, a muchas asambleas no gustaría hacer esta clase de intervenciones, pero Greenpeace puede hacerlo porque posee los recursos, posee eh, acceso a a a este a estos a esta clase de, de situaciones que las asambleas ambientales no la tienen. Eh, incluso la diferencia radical entre la actividad que, que lograron pudieron hacerles veganes presentando un carnet de estudiantes para poder ingresar a la sociedad rural con un cartelito eh, y esta intervención que dejó pasmados a todos porque ve se veía en el video como empezaron a bajar los cartelitos y al principio nadie se movía como diciendo o sea, bajaban muy lentamente los sí. carteles decís, algo va a pasar acá como nadie se da cuenta que claro. eso sí, encima empezaba y lo primero que se era Greenpeace, era obvio que algo, sí. algo le iba a decir que les iba a molestar eh, claramente, pero bueno, eh, al principio calculo que las personas que estaban sentadas en ese en ese escenario pensando que era efectivamente un cartel de la sociedad rural porque bajó muy lentamente bajó en o sea en blanco de ese lado no tenía ninguna inscripción de ese lado simplemente eh, se la, la, la información o, o la, la, la intervención eh, iba para el otro lado eh, y después vimos a, a, no, a no sabemos bien quién pero tironendo los carteles haciendo un esfuerzo Eh, sidear por por arrancar estos carce, carteles pero bueno la, la importancia también de de incomodar eh, a, a estos productores y productoras en su propia casa Eh, es sumamente importante eh, hay eh, que bueno la, la libertad de expresión no tiene que ser eh, no tiene que ser sancionada ni penada pero bueno eh, como lo hemos dicho muchísimas veces en la columna como no? Eh, no, no es de esperarse claramente toda la, la, la reacción no solo de la sociedad rural sino también del gobierno el gobierno a poco de asumir eh, la, la presidencia Eh, no solo eh, transformó la, el, el antiguo ministerio De agricultura, ganadería y pesca en, las, en el Ministerio de Agroindustria, hoy Secretaría, eh, sino también eh, lo primero que hizo fue que bajar las retenciones a, a productos agrarios que no son alimentos, que son commodities, porque eh, los grandes pools de siembra no generan alimentos, son 17 millones de pequeños productores los que están generando los alimentos que, que efectivamente, valga la redundancia, alimentan el mundo. Eh, esto, estos productores y estas productoras generan producen commodities que son exportados o ya sea eh, en forma de forraje o para para producir biocombustibles en este caso carne para la para alimentar a, a los países centrales básicamente eh, porque claramente no son países dependientes o países eh, no sé de, de américa latina o áfrica los que están comprando este tipo de carne si no son los países centrales eh, bueno este y por otro lado otra actitud o, o otra Eh, política que tomó el gobierno es de financiar y desarticular totalmente la Secretaría de Agricultura Familiar conseguida en el gobierno anterior, pero gracias a la movilización de los movimientos campesinos, de, eh, de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, de los pequeños productores, las pequeñas productores, los trabajadores rurales, eh, y bueno, le, este gobierno desarticuló totalmente esa secretaría Eh, y ter, y terminaó gobernando y favoreciendo ese campo ese campo que se, me, se muestra como el único campo eh, y en eh, la semana pasada habl hablamos de la, de las eh, de las plataformas de cómo cómo eh, ¿Qué proponen en términos ambientales eh, las plataformas de, de los partidos? Eh, y la realidad es que la mayor parte de los partidos, excepto los partidos de izquierda, están planteando una profundización de este modelo. El Frente de Todos, por ejemplo, sigue sosteniendo la tan falaz convivencia entre los dos modelos, el modelo de de, agricula, de agricultura industrial o transgénico o como queramos llamarlo, el agronegocio en sí eh, y el modelo de agroecología, pero la convivencia es imposible cuando vos intentas producir agroecológicamente en tu campo y un avión fumigador eh, te fumiga el campo de al lado y con una pluma, o sea con... La acción de los vientos genera que lo que va destir, la cantidad de agrotóxicos que va a destinar a un campo, solo el 30% caiga en ese campo y el 70% se vuela. Eh, por eso eh, la, la necesidad de proteger las escuelas rurales, porque si una escuela rural está emplazada al, al lado de un campo, por ejemplo, de soja, eh, los pibes terminan chupándose el 70% del veneno que se tira en el campo al lado. Entonces, plantear... Eh, Hoy por hoy, con todos los la cantidad de literatura científica que da cuenta de los efectos sociosanitarios que tiene este modelo eh, de agricultura eh, y, y de ganadería también, porque en la ganadería también se utilizan productos sumamente tóxicos, plantear que hay una convivencia posible, plantear que es posible continuar con este modelo es algo eh, terrible eh, y es algo que claramente no, en 20 años de de este modelo agrícola eh, no no no sé, parece no enseñarles nada al, al poder político. Nada, no, además eh, están preocupados por cómo Chile puede vivir del cobre y nosotros no, también digo, como para sumarle no solo sí. es el agro el agronegocio, sino también eh, la la megaminería como como la otra pata del modelo. Sí, y pensar de que este estos modelos extractivos nos pueden nos puede llevar al al tan mentado desarrollo como o sea, porque todo esto se hace bajo la idea del progreso, del desarrollo y la realidad es que si seguimos eh, seguimos produciendo commodities para vender, seguimos vendiendo eh Este tipo de, eh, digo, en términos económicos, para plantearlo en términos económicos, los países centrales se alimentan gracias a los países periféricos eh, porque claramente necesitan generar otro tipo de producciones que tengan mucho más valor agregado. no eh, En Argentina no se está agregando valor, se está vendiendo en muchos casos semilla, soja, soja. Eh, tal como se planta, se exporta, no se está generando el, el tan mentado valor agregado. Entonces, encima que nos venden espejitos de colores con, con que esto va a generar un progreso eh, y encima de todo esto seguimos apostando por este esta clase de modelos extractivos esta clase de, de modelos eh, ligados a las transnacionales y que generan mucho más dependencia en términos económicos se plantea que la agroecología no es tan rentable y eso es una falacia porque la, la, la agroecología en un cor, en un mediano y corto plazo termina siendo mucho más rentable porque si bien eh, no se paga tanto la producción eh, no no tiene no tiene costos no tiene el costo de, de compra de, de semillas no tiene el costo de compra de, de agrotóxicos, eh, no tiene el costo de las maquinarias de siembra directa, no tiene ese, esa clase de costos, entonces a la larga termina siendo más rentable y más aún con la medida del gobierno que intenta impulsar que por DNI salga la ley de semillas que generaría un costo más por la, la obligatoriedad de comprar una semilla a una transnacional.